Bueno, muchas gracias por, por siempre estar. en eh, La situación del hospital es grave, del hospital español. Hay 75 eh, contratos COVID cortados, entre ellos auxiliares de enfermería, auxiliares de servicio, licenciados y médicos. Eh, la dirección puso un cartel donde los contratos se iban a renovar. Primero había una, una información... ...por mensaje de texto... ...que ellas renovaban automáticamente... ...después puse una, un comunicado... ...en Recursos Humanos... ...donde los compañeros fueron a... ...a jugar su renovación de contrato... ...y ahí se desayunaron de que... ...los contratos caían... Eh, ...hay mucha angustia en el hospital... ...porque los compañeros se quedan... ...sin trabajo, literalmente... ...y no es eh, la forma de comunicarles... ...sabíamos que los contratos... ...eran a términos... ...pero eh, la dirección había comunicado que había venido un informe desde la región sur, desde ACES, que los contratos se hasta el 31 de diciembre. Eh, tuvieron hasta que la dirección tuvo que camas en, bloquear camas en, en el servicio de Ucra porque no había enfermería ni auxiliar en el servicio ni licenciado para atender los pacientes, y esto eso se va a arrepentido en, en internación eh, y en CTI porque la verdad que no tenemos compañeros para atender al usuario como se merece. Sí, eh, sería imposible seguir adelante con, con, con las tareas, con ese faltante de, de personal. Oh, sí, nosotros nos comunicamos con el compañero Gustavo Schoenrich, eh, que actualmente es, eh, está siendo la presidencia de nuestra federación, eh, Él se comunicó con el doctor blanco Rodríguez, eh, también nos comunicamos con la compañera Silvia Machado y el compañero Marcelo Mancino, que están haciendo las gestiones, pero por ahora no tenemos ninguna ninguna evolución eh, desde hace que el en el hospital y la gracia que están teniendo todos los compañeros eh, es una falta de respeto. Porque eh, te vuelvo a repetir, como ya lo habíamos visto en otras entrevistas, mucho aplauso, mucho aplauso, pero ahora los aplausos quedaron en el olvido y el asunto queda literalmente eh, sin los trabajos.